Bye. Buenas tardes, ya estamos en anfibios Radio. Hoy, programa número 33. Estamos a 20 de octubre, maestro. Hoy es cumpleaños de Yair. Año de la pandemia. Año de la pandemia. mandémosle saludos. Ay, trae un animalito. Ya, lo maté. No sé qué era. Es un COVID. Perdón, pero es. Ay, no, espero que no. Me asusté. Oigan, pues vamos a, a comenzar saludando. Eh, primero sí a, a Alejandro Yair Rosales López, hoy es su cumpleaños número 36, ya casi es mayor que yo, así que mi amor, feliz cumpleaños. Le vamos a mandar saludos también a nuestros patrocinadores, así rapidito, porque hoy tenemos muchísima plática, tenemos unos grandes invitados que tienen muchas historias que contarnos, para platicarnos cómo llegaron a donde están ahorita, pero se los vamos a presentar en un ratito. Saludamos a Alimentos Veganos, Isis, que seguramente George, sin lluvia, ya anda acomodando todo. Saludamos a Granola Gourmet, que venimos de hacer galletitas de cacahuate y bicolor, en un ratito entregamos esas galletas veganas. Saludos sal, saludos, perdón también a la rueda cartonera, donde estamos tomándonos, ¿qué maestro? Un, una, un rico café y una tisana Aquí también tenemos muchos libros para ustedes. Muchísimos libros. Si oyen ahí que movemos los micrófonos, ustedes tranquilos, ya estamos ahorrando para nuevos micrófonos. Eh, saludamos también a Frutas y Verduras Finas y Selectas con el señor Rogelio Hurtado y Hugo Barrera. ¿Hasta dónde? En la calle 9, número 21, en la, en la central de Abastos. ¿En la calle 9? Perdón, en la calle 10. <risa> y el maestro ya anda anunciando otra bodega. Bueno, saludos a ellos dos. Y también saludos a un cafecito de barrio que se llama... Primero Café y Luego Existo, en el sur de la ciudad. Por López de Legazpi e Isla Trinidad, un rico café aquí. Un rico café y también tienen baguettes y también tienen desayunos, comidas y cenas, todo lo sí. que se les antoje ahí. Creo que es el único lugar que yo conozco donde es realmente al cliente lo que pida y cuando pida, porque luego llegas en otros lugares y te dicen, no, es que eso es para desayunar y pues a ti se te antoja en la cena y ahí en, en primero café y luego existo si sí, te lo dan a la hora que tú quieras. Así que, por último, saludos al señor Sergio Fong, que es la cabeza de todo esto. Muchísimas gracias por coincidir con nosotros y darnos este espacio. Saludos al público también, que ya sabemos que mucha gente, miles y miles de gentes nos están millones. escuchando. Ah, que millones ya subió sí. el día de hoy. Oigan, pues, ¿les platico o les platico, maestro? Platícales tú. Tiene algo que ver con la entrada ahorita a los invitados, con la entrada de la cuatro milpas de las hilguerillas Sí, y fue ese, esa versión, la, la escogió el maestro, fue la que la que más le agradó. Vamos a, a decirle al señor Guillermo Rodríguez que no le estamos haciendo competencia con su música. Lo que pasa es que el día de hoy realmente era necesario. ¡Ay, alcancé a decirlo a tiempo! ¡Ay, saludos al señor Guillermo Rodríguez! Ok, Ahora, en un ratito van a saber por qué pusimos esa canción, yo supongo que a muchos se les hizo muy extraño que nosotros pongamos ese tipo de, de género musical, pero realmente hoy lo ameritaba. El tema de hoy nosotros pusimos gallinas felices, pero no solamente vamos a hablar de gallinas felices, hay otras cosas eh, muy interesantes que están alrededor de esto. Antes de presentar a nuestros invitados, yo les quiero dar el siguiente concepto que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice, libre pastoreo. Según ahí San Gogle, yo me encontré esto. Dice que un huevo sea libre pastoreo significa que las gallinas son criadas al aire libre y fuera de jaulas. Esta acción consiste en dejar que las aves busquen de forma autónoma su propio alimento en espacios abiertos y libres de pesticidas. Estas gallinas son alimentadas con alimento fortificado sin usar algún producto que acelere su crecimiento o producción. Todo esto hace que los huevos contengan una mayor cantidad nutricional más vitaminas y más minerales que los huevos convencionales. Otro concepto es, a diferencia de un sistema convencional, en libre pastoreo las gallinas pasan la mayor parte de su vida fuera de su, genero, de su gallinero portátil, el cual solamente lo utilizan para protegerse, dormir y poner sus huevos. Esperemos que sea cierto todo All esto, for, nuestros invitados nos lo van a aclarar ahorita, y nuestros invitados son, los vamos a dejar que solitos se presenten. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas más tardes. Pegadito, más pegadito. Mi nombre es Patricia Trujillo. ¿Sí? Héctor Gustavo Pérez Burgos, el homriciento del pueblo de Atotonilco, con huevos de gallina libre de jaula. Ok, y venimos uh, representando a una empresa que se llama... Cuatro mil pasos orgánicos. Bien, antes de, de, de iniciar con, la, con las explicaciones de nuestros invitados, yo quisiera dar una, una aportación de tipo cultural de, de cómo el, el huevo literalmente está en, en, en, la, en la humanidad desde el inicio de los tiempos. Yo recuerdo, ahorita quiero recordar el huevo de Pascua y cómo eh, eh, los huevos son tan representativos en el desarrollo de la humanidad porque eh, incluso en unas, eh, los, los, los veneran, ¿no? porque después de los críos de las inviernos en Europa, el, eh, cuando comenzaban a emigrar las aves, comenzaban a llegar después del crudo de invierno a, a las zonas donde cuando comenzaba el deshielo, las, las comunidades en esas zonas pues ya no tenían víveres, y que comían, consumían los huevos, los huevos de las aves, Y eso les generaba pues, de nuevo vida por eso para ellos les veían como algo algo sagrado no y en, y en nuestro eh, en la tradición cristiana a la que pertenecemos nosotros pues el huevo de pascua es fundamental no que viene siendo la representación de, de cuando el pueblo hebreo salió de, de, de, de, de la esclavitud del, del pueblo egipcio y, y en la primavera pues se, re, se, se obsequian los, los huevos no los huevos de pascua eh, de hecho inicialmente se entregan en primavera porque los huevos también en, dentro de la cuaresma no los podías consumir, así como no podías consumir carne y pescado, tampoco los huevos pero como las animales seguían produciendo huevos, ellos lo que hacían era como hacer como conservas y luego los regalaban como una muestra de la, de la llegada de la primavera de nuevo a la vida lo regalaban a sus seres queridos, después evolucionó y comenzaron a hacerse los huevos de una manera más decorativa o, o de acuerdo a la, a, a la capacidad entonces, pudiente de las personas, y, y lo, lo, a lo máximo, lo más caro son los huevos Fabergé, no sé si no hablo, hay oído hablar de ellos, los, hue los huevos Fabergé, era la, había un, existió un joyero muy famoso, Carlos Fabergé, eh, de origen ruso, de, de San Petersburgo, que él hacía huevos eh, conmemorativos a los Romanov, a la realeza rusa, Y esos huevos, cada huevo ahorita cuesta alrededor de 20 millones de dólares. Qué y ese es el... ¿Sí conocen los skin de sorpresa? Sí, ah, bueno, sí. Fabergé hacía el huevo, entonces el zar Nicolás era el regalo que le daba a su esposa en la Pascua, pero adentro tenía una sorpresa. Ah, qué cojones! <ríe> o sea, yo, yo estoy seguro que los skin de sorpresa vienen de los huevos Fabergé. Entonces, uh -huh. el, el, el huevo como tal ha estado presente y va a seguir presente... En, en, entre nosotros como una manera de supervivencia y más eh, aquí nuestros invitados que vienen de la zona de los altos que es la zona número uno en la producción del huevo díganme si me equivoco así es, así es pegadito el micrófono así, Gustavo por gracias. favor así es, de hecho México es uno de los países donde hay mayor cantidad de consumo de huevo aproximadamente tenemos un consumo de 23 kilos por persona Es decir, ah, sí, sí está es, es, es, es decir, bien. Es decir, anual, ahora, ¿verdad? Anual, sí. es decir que si lo convertimos en más o menos, que trae 15, a 16 huevos un kilo, estamos consumiendo en promedio pasadito de un huevo diario. ¡Órale! Somos prácticamente el país mayor consumidores de huevo. Es que, ¿sabes que el, el huevo está como dentro de los desayunos, ¿no? Tú eh, piensas en desayunar y creo que al 95% de la humanidad nos viene a la mente un huevo. Es como, como lo común, ¿no? A donde vas, por ejemplo, vas a un restaurante y ¿qué te ofrecen? Huevos rancheros, huevos revueltos, divorciados, o sea, hay 20 mil opciones de huevo para, para desayunar, ¿no? Entonces, pues, es como, me imagino yo que tiene que ver que se consuma tanto, ¿no? sí y también en parte también en la en los restaurantes gourmet también la preparación de, de, de también de pasteles o de sí o, o, o, o preparar que acompañen a la comida a lo mejor directamente el huevo no pero a lo mejor preparado con un turrón o los chiles en hogada. sí o, sí sí o los o, chiles capeados o, oh o, riquísimos eh, entonces el consumo de huevo está prácticamente en en muchos muchos muchos muchos platillos Eh, de alguna forma se participa directa e indirectamente en el consumo de en consumo Sí, de sí huevo. es cierto. Oye, pues vamos a ver, eh, vamos vamos a comenzar por el principio. Eh, nos estaban platicando, eh, Patti y Gustavo, que ellos no comenzaron con el huevo, o sea, el, el, el negocio primario no fue el huevo. A ver, platíquenos esa historia, por favor, un poquito. Bueno, si, si comienza... Parece, parece, parece largo uh -huh. hace ya 20 años eh, eh, mi hermano participaba en Fundación Produce haciendo eh, investigación y transferencia de tecnología uh -huh. y me platicó sobre una actividad que es la lombriz la lombriz roja californiana Eisenia isenia foetida y me comentaba que de ella se podía producir un fertilizante un fertilizante orgánico uh -huh. eh, pasaron varios años para que nosotros nos pudiéramos involucrar el año del 2008 ya nos involucramos de una manera ahora sí que completa, ¿En serio? incompleta, así que así. Este, todo nace, claro, como algunos saben, algunos eh, este negocios nacen a partir de una crisis. Una crisis económica que dices, ¿y ahora qué hago? Sí, es este, cierto. Eh, cambian las situaciones y en ese momento eh, dice que los negocios nacen cuando cuando empiezas la actividad pero yo digo que en el momento que lo decides sí. en ese momento en ese momento nace un negocio y nosotros decidimos vamos a crear lombrices situación que nos llevó incluso amigos dijeron el médico lo perdimos. Se volvió loco, está criando lombrices Ay no, bueno Así comenzó la historia eh, Empezamos con 10 kilos de lombrices uh -huh. eh, Ahorita ya, ya contamos con más de 2 toneladas Y media de lombrices ¡Madre! Estas se fueron multiplicando Y que creen, a partir de verlo Así que como dice la canción que por el origen de la empresa es basada precisamente en la canción de Cuatro Milpas. ¿Ah, sí? Que los corrales estaban vacíos, las palmeras tristes y demás. Por eso viene la situación. Entonces dices, que vuelva a revivir esto y que se nos ocurre la parte de las gallinas para llenar precisamente esos corrales. Y después, cuando vemos, el alimento natural de la gallina son las lombrices. Tenías el conjunto Ajá, perfecto, eh, eh, ¿no? O sea, ahí se dieron, se dieron las cosas. Entonces, de esa manera dice, oye, pero se empieza, se van a comer las lombricitas, no importa, 82% de proteína que contiene la lombriz en base seca, pues bueno, es un buen aporte para para el alimento de las gallinas. Así es que parte de la dieta que tienen las, las gallinas es ir a pasear en el lombricario. Eh, a comer lombrices, además en el pastos y, y demás y en los arbolitos ahí en la huerta. No, y aparte supongo que pues lo, lo tienen completamente medido, ¿No? De la forma donde nunca las gallinas se van a acabar a todas las lombrices, ¿No? En, en, en la casa pierde. <risa> sí, es cierto. Oye, Gustavo, pues a ver, a mí me encantaría que, que nos platicaras eh Una, una de las maravillas de la radio es que cuando nos están platicando algo, yo me lo estoy imaginando, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que nos platiques cuáles son las características de una granja o de un rancho, no sé cuál sea el concepto correcto, donde hay gallinas de libre pastoreo. Descríbemela, por favor, para que todos los que nos están escuchando sepan exactamente cómo es, Eh, ¿Dónde están estas gallinas felices? Sí, eh, sí. primeramente eh, debemos definir un área donde puedan vivir las gallinas, porque también si bien es cierto es que están libres, pero no que se vayan a la calle y no que se vayan a... <risa> ¡Regreso <risa> o sea, al rato! <risa> y, y, que, <risa> <risa> y que ya no estén, ¿no? Eh, eso es un área definida, amplia, donde las gallinas, en primer lugar los requisitos que, que, que, que tenemos es que están libres de jaula, es el primer concepto. Eh, se cumplen algunos requisitos de acuerdo a la ley de producción orgánica donde el espacio, incluso para dormir, estamos hablando de 6 a 7 gallinas por metro cuadrado para, para vivir, bien. donde comparten un nido para 5 o 6 gallinas, donde hay suficientes bebederos para, para todas las gallinas donde hay suficientes comederos eh, y donde hay un espacio para que puedan, ahora sí que salir a recreo, salir a A, a, a, la, platicar. A, la, saben, a platicar, a la huerta, es tan curioso <risas> ver cómo, cómo se divierten están con gallo por eso son gallinas también felices ah. Ah. la naturaleza la, es la naturaleza que <risas> <risas> principio que tiene que existir Ajá. en un huevo de, de, de producción de gallina convencional pues no conoce ni al gallo con apuros conocen ah, al sol okay. con a, eh, o sea sí es. hay una diferencia entonces bastante, bastante eh, si hablamos de biología pura Estamos hablando de, como tales, óvulo, espermatozoide, juntos, huevo. Uh -huh. Para que se cumple el requisito. Entonces, en un ovoide de gallina convencional, prácticamente nomás tenemos un óvulo. Ok. Ahí ya comenzamos con una pequeña gran diferencia. A lo mejor uh -huh. a simple vista no se nota. Eh, el otro punto es la variedad de alimentos. Bueno, el alimento que, que consume la gallina. No está limitada a, a una sola a una sola dieta. Uh -huh. Como les comento, además de que hacemos un alimento eh, que preparamos nosotros sin aditivos, sin promotores, uh -huh. eh, sin antibióticos, que las esté en cierta forma afectando, eh, también tenemos un pequeño problema porque nos la estamos rifando. Nos la estamos sí. rifando sí lo, porque están completamente que, natural no, es, ¿no? exactamente cualquier enfermedad digamos puede atacar que ya ha sucedido ya, yo me acuerdo hay, haber estado en tristes, esa historia también hay haber sabido. Ay, así, así sí. es. el el espacio que se da bueno también en sentido compite la gallina en espacio de también de volumen de, de oxígeno Entonces, también para evitar esto, damos es más, es más amplio su espacio. Oye, fíjate, perdón que te interrumpa, eh, ahorita que, que dijiste esto de, de los espacios, eh, yo me encontré y se me hizo una, una situación muy cruel, un dato que dice, por las condiciones de vida de las gallinas... Dice, ¿sabías que las gallinas ponedoras de huevos convencionales viven toda su vida en jaulas muy pequeñas y que para evitar peleas o que se lastimen entre ellas, la industria opta generalmente por cortarles el pico? Oye, qué cosa tan dramática. Bueno... Eh, como parte del manejo que se tiene sobre las aves uh -huh. la naturaleza de la gallina, el pico lo tiene, por algo la naturaleza lo tiene uh -huh. y de alguna forma lo tiene para defenderse o para poder estar captando insectos en el campo uh -huh. de alguna forma los está, los está tomando, uh -huh. eh, como en el grado de ociosidad la gallina todo el tiempo está picando, picando pero cuando tiene puede tener alguna deficiencia nutricional principalmente o de ociosidad sí. entonces voltea y ve a la otra gallina de lado y déjale el pico, una plumita, y luego Ay. dos, y luego tres, y, y se despierta ese canibalismo que pueden sí. tener ellos, entonces eso afecta a la producción, entonces se hace por el manejo de cortarles el pico. Pues sí, pero oye, también en tenerlas todas apretadas. En Ajá, en estrés, eh, aunque no tengan pico, pero ellas están estresadas y siguen pegadas una con la otra. La necesidad de producir este tipo de proteína animal, hace que los productores tengan que entrar en, en un sistema de, de competencia, de, de mínimo costo, uh -huh. ahí hablamos de que se pueden colocar en un metro veinte eh, centímetros, así que estamos hablando, nueve gallinas. Uh -huh. Ahora, el sistema habla de niveles, entonces si hablamos a cuatro niveles, esos es nueve por cuatro niveles, y actualmente ya por seis niveles. Entonces la competencia por el espacio también, en el que hablamos en, uh -huh. en, en oxígeno también es, es, es más alta. Eh, ese tío, hay, la cuestión es que tenemos que distinguir, hay gallinas de razas ligeras, uh -huh. eh, de razas semipesadas y de razas pesadas. Las gallinas de razas ligeras eh, comen menos, estamos hablando, para empezar, por ejemplo, pueden comer 100 gramos, 100, 105 gramos de alimento balanceado al día. Uh -huh. Una semipesada comen de 115, 120 gramos al día. Mientras que una pesada de 130 hasta 140 gramos de alimento al día. ¿Esto es, en el pesado, perdón, es en cuestión de gorditas? Sí, ¿O en sí, cuestión no, de no, qué? Es, es su peso, es a menos su talla. Estamos hablando que las, ah, okay. las razas ligeras estamos hablando alrededor de kilo y medio uh -huh. eh, de peso. Las razas semipesadas desde el kilo 800 a 2,2 kilos, 2,3 uh -huh. kilos. 300, y las razas pesadas estamos hablando arriba de dos kilos y kilos. Muchas grandes. Eh, En, en estas, la capacidad de producir, hablando de las razas pesadas, son las que producen el pollo de engorda. Entonces, que son más eficientes en, en su alimentación para producir carne. Mientras, sí, que visualmente son más llamativas. ay, este que está gordito, que tiene la pierna gordita, ¿no? Bueno, el pollo de engorda este, es un pollo tiernito. O sea, vamos hablando que en menos de siete semanas ya tienes un pollo de... Dos kilos y medio dos ah, kilos qué rápido. Siete, no, Muy rápido Mientras que un pollito O una gallina De, de, de postura uh -huh. Necesitamos 20 semanas para su producción Para que empiece a poner de vida Desde que nace Para que empiece a producir huevo Estamos hablando a 18, 20 semanas Ah caramba, no, pues hay... si ¿Sí es más inversión ah, sí, sí está más es, es pero fíjate, edifico. La opción aquí La está explicando bien Gustavo Es, eh, lo que ofrecen ellos es es, es algo totalmente distinto que está ahorita empujando, que es lo orgánico. Nosotros somos consumidores de los productos de ellos, queremos aquí hacer énfasis. vieran sí, sí. el, el pan de lote qué rico <risa> sabe con el huevo de ellos. Y este, pero también hace falta que la gente tome conciencia de que están tomando un alimento de más calidad, pero tiene otro costo lamentablemente creo que ustedes van a dar la razón se enfrentan, se, se enfrentan a, la, a la hora de comercializar sus productos que eh, la gente los bueno, quiere compa comparar con el, los huevos convencionales y no sí, es lo mismo hay una, hay una parte de ahí te voy a, te voy a comentar algo que la, la principal diferencia podemos, nosotros estamos en un mercado de un concepto como tal, un concepto de gallina libre de jaula, de, sin antibióticos promotores, pero también libre de maltrato animal, sí, claro. e eso es por un lado Pero la parte más importante de la actividad y el producto es el sabor. Sí, el sabor. claro. Ahí es donde todo, todo lo que te pueda comentar de un lado y del otro lado, en el sabor. Y llega un momento, las necesidades en la, es cierto que la, la economía a todos, todos nos duele y, y, y demás, pero hay una cosa cuando sientes la frescura y el sabor de un producto. Y sobre todo que cumple tu, tu grado de satisfacción, sí. no tiene que ver con tu grado económico, aunque puede ser que sea más alto en costo, pero al final de cuentas del día, tú dices, estoy satisfecho, Sí, claro. y ese es el, el, lo que te llena más, o sea, lo que te llena más para para decidir la, el tipo y, de producto. Y es que sí se nota la diferencia, o sea, nosotros que ya no sé cuántos años tenemos ya consumiéndolo, pero ya que será unos tres años, años. más o menos, eh, sí se nota la diferencia, o sea, alguna vez yo lo he platicado, ahorita vamos a platicar con, con Patti, que es como toda la parte bonita con las gallinas, eh... Y, y, y alguna vez lo, lo platicamos donde hasta el, alguna vez nos hemos quejado de que se llena un plato de, de huevo cuando lo revuelves para hacer, no sé, algún capeado o algo, y de repente lo lavas y el plato huele horrible, le queda el olor, y con el huevo de ustedes no queda ese olor en el plato, o sea, yo le dije a Pati, esto es diferente, o sea, de verdad aquí es es otra cosa, cuando lo estás cocinando es diferente, el color del huevo es diferente, que creo que eso me explicabas alguna vez, que es Por el alimento, ¿no? Sí, sí, de hecho no utilizamos colorantes artificiales, el, el color de la yema del huevo es de hecho un poquito más pálida, uh -huh. puesto que depende un poquito, la, el, color de, el color de la yema depende de las santofilas, que son eh, de la, o sea de, de la vitamina A, uh -huh. eh, en una parte nos lo aporta el maíz amarillo y otra parte nos lo aportan los pastos verdes. Ah, Entonces, okay. de hecho, una, una santofila extra no se, no se involucra eh, en, en el alimento, uh -huh. con la finalidad de que sea lo, lo más natural posible, esa, esa es la idea. Ay, sí, me consta. Oye, pues está súper interesante la plática, pero ¿quiere escuchar música, maestro? ¿Sí? Ok. Vamos a chequear al maestro el día de hoy con una canción que le gusta mucho y que estoy segurísima que no ha escuchado esta versión. La canción se llama Cachita, Y es un grupo que ya saben que nos gusta mucho, que se llama Ska Cubano. Por favor, Carlos. <risa> Estamos de vuelta, chicos, aquí en Amfibios Radio. Gracias por prestarnos sus oídos todos los martes. Fíjense que ahorita eh, les voy a leer un, algo que, que me encontré eh, ahí también leyendo y que, que es muy cierto, ya cuando, lo que estábamos comentando con Gustavo, ya cuando realmente sabes lo que estás consumiendo, una de dos, o, o reiteras que vas por el camino correcto o buscas la forma de cambiar. Fíjense bien, dice... ¿Por cuántas manos pasó el huevo que está en el estante del supermercado? Todos hemos ido y hay unas torres inmensas de huevo. No vamos a decir nombres, aunque no nos escuchan, pero no los vamos a mencionar. Pero esas grandes cadenas donde llegas y los huevos tienen tres, cuatro, seis meses ahí almacenados. ¿no? ¿De verdad por cuántas manos pasó hasta llegar a estar ahí? Dice, ¿por cuántos almacenes, cuántos kilómetros viajó para llegar a esa tienda? La cadena de suministro de un productor local es mucho más corta que la de un supermercado y eso garantiza una mayor frescura y por lo tanto el mejor sabor. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas con Patti y con Gustavo, ¿qué va a pasar? Los acaban de sacar... Del nido de la gallina y así te los trajeron. ¿Qué diferencia a que ya tiene meses y meses almacenado y no sabes lo que te estás comiendo? Nos ha tocado, yo creo que a la mayoría que de repente abres un huevo de esos de supermercado y dices, ay, como, como que huele extraño, Ay, co, como que el, el color se le ve diferente y ya no sabes si tirarlo o si eso es normal, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay con estos huevos que realmente son a lo mejor no del mismo día, lo que se tarda en traer, ahorita Gustavo nos va a platicar un poquito más, y Pati también, pero es una diferencia enorme a consumir una cosa que tiene meses a una cosa que está recién obtenida, en este caso de las gallinas, ¿no es cierto? Así es, eh, nosotros estamos trayendo el huevo, lo, lo tenemos dos veces por semana, Entonces, los días que tiene, o, o así que la edad que tiene el huevo de llevarla o, con los consumidores, uh -huh. estamos hablando de tres o de cuatro días, o sea, máximo tres o cuatro días de que fue puesto, y, y mucho es del, del día anterior. Uh -huh. ¿no? Así, o sea, a alguien le va a tocar de tres días, a alguien de dos días y alguien de un día. Eh, está puesto en el mercado. De allí, en, en los lugares donde lo, estamos, donde lo estamos llevando, prácticamente una rotación de semana entonces se acaba, o sea sí. la siguiente semana oh, ya tiene otra vez, de hecho hay lugares donde lo llevamos y se entrega dos veces por semana entonces prácticamente eso es parte de también del concepto el concepto de un huevo fresco de un huevo, eh, ahora sí que no como dices tú, no está con tantos traslados o que dijéramos manoseado ¿no? Sí, sí. Eh, se conoce por la, por la comercialización bueno, hay del productor grande el productor pequeño hay mayoristas, hay medio mayoreo y hay menudeo uh -huh. o sea, en ese sentido eh, nosotros en sí por la, la forma de producción porque de hecho no podemos tener grandes cantidades de, de aves en una, en una unidad de producción eh, para la forma de producción que tenemos se, se habla de no más allá de tres mil aves en una unidad de producción Mientras que en cualquier otra de convencional prácticamente no hay productores pequeños, son de a millón de gallinas. Jesús. Gallinas. Oye Gustavo, ¿y qué tan difícil es que el gobierno te dé un recurso, te dé los permisos o te están revisando o, o, o cómo ellos saben de tu existencia? Bueno, Aparte de porque les pagas <risa> impuestos, pues, pero, pero <risa> sí, sí, eso es otro tema. Pero, ¿cómo saben ellos o cómo te ayudan ellos? ¿Has recibido alguna ayuda por parte del gobierno? Eh, para la producción de, de, de huevo, no. O sea, no, no, no, no ha habido ninguna ayuda. Eh, en este sentido, yo creo que hay un poquito de abandono. Aquí hay productores muy grandes y hay productores muy pequeños. Uh -huh. Y a veces se entiende un poquito mal o sea, en, la, en la producción más así como de autoconsumo, para apoyo, los gobiernos hacen un poquito más de apoyo para autoconsumo, yo soy un poquito más de la idea de de que no, no des a la gente pescado, sino que enséñale a pescar claro. entonces de alguna forma a alguien se le apoya con algunas poquitas gallinas pero se acaba el ciclo de producción y ya no le enseñaron a repoblar las, las aves se acabó, se acabó el acabó, negocio y se acabó la actividad, entonces y cuando alguien le enseñas a hacer el ciclo completo de que tenga pueda tener su Ahora sí que su abasto de, de vez pequeña, su desarrollo, eh, la, la crianza, eh, la postura, el, la repoblación, la comercialización, vas a estar ahí. Eh, esta actividad es, es muy bonita, es muy, es muy noble, de hecho es, es, es una actividad rentable. Pero acuérdense, también hablando de negocios, todos los negocios a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Sí, claro. Entonces un día parece como que el mago y llega y desaparece, también esto esto puede ocurrir, y le, le sucede, aquí no hay, tampoco no hay medida, le sucede al productor más grande y al productor más pequeño. ¿Alguna vez platicamos de esto, de las enfermedades de, de las gallinas? De hecho, yo recuerdo, no hace, bueno, no recuerdo hace cuántos años que hubo la gripe aviar, que me acuerdo que en la zona de los altos fue una tristeza porque se murieron, no sé si millones de gallinas, y no, y todavía los tuvieron que sacrificar. Entonces, era una cosa, yo me acuerdo de eso, es una cosa muy triste. ¿Cuánta gente no se fue a la quiebra y se quedó literalmente en la calle? No pueden irse tan lejos, este año ocurrió. ¿En serio? Sí, este año ocurrió en, en, en estamos hablando en los meses de, de, de febrero y de marzo. Antes si no, del COVID. Eh, prácticamente casi al mismo tiempo, cuando, no sé, yo cuando ya nos, ahora sí que nos informaron sobre el COVID en, en, en el país, uh -huh. estaba ocurriendo aquí en la zona. Y, y estamos hablando a grandes, a grandes productores, estamos hablando de millones. De uh -huh. Este A todo lo sucedió, eh, lo ocasiones es un problema para todos, recomiendo. no hay alguien que se salve, o sea, o sea, le toca a los grandes, a los chicos, y a veces vemos las fluctuaciones en los precios, también eh, fluctuaciones en el dólar, fluctuaciones en materias primas. Eh, se rige todo esto, la, la, la agricultura, también la ganadería se rige a, la, a través de la bolsa de granos de Chicago. Uh -huh. Dices, ah, sí. a, a, a mí no me interesa que ahí en Chicago ocurran las cosas. Bueno, pero suben las materias primas y la gente cotiza sus materias primas claro. eh, en, en dólares. Y luego también en este año tuvimos una, una un aumento de, del dólar, de los 18 a los, hasta los 25 uh -huh. pesos el dólar. Ah, sí. Todo ocurrió prácticamente parecía el apocalipsis, estaba... Así <risa> es <cierto. risa> Muriéndose <risa> sí. las gallinas, subiendo el precio de, de proteína, eh, subiendo el dólar y muriéndose las gallinas. No, o sea, y La gente y, y también. El COVID, bien. Y el COVID. Ajá. Entonces, o sea, no, no es... No ha sido sencillo, no se ocupa ir muy, muy, muy retirado en, en tiempos. Oye, pues uh, yo quiero platicar con Patti porque pa Patti trae toda esa, esa parte enamorada, pero antes de que le des el micrófono a Patti, yo quiero que nos digas, aquí en Guadalajara, si sí, es el, el servicio completo, aquí en Guadalajara, ¿dónde es donde la gente puede encontrar el huevo que ustedes producen y más o menos el precio en el que lo pueden encontrar? Sí, bueno, con exactitud eh, lo podemos invitar a la página de, de que tenemos en, en Facebook, Huevo de Rancho 4000 Milpas. Así y en, los encontramos, así, chicos. Sí, y, y en Instagram como Huevo Cuatro Milpas. Eh, ahí aparecen los lugares donde lo comercializamos, eh, de manera general. Estamos dentro de la, la cadena de, de carnicerías, eh, de la, de la, de la tapatía, uh -huh. eh, carnicerías El Origen, eh, eh, estamos en carnicería Azteca. Eh, Así estamos, en eh, estamos también en, en, en restaurantes eh, también de tipo más gourmet, eh, es, eh, sano pecado. Uh -huh. bueno, sí, sí, comercial ¿no? completo, y todo se vale. Pues, todo no, se vale. Eh, eh, carnicería Tonalá, carnicería Normandía, eh, también directamente con, con, con consumidores, o sea, con personas sí. que, que nos solicitan el producto. Eh, de alguna forma hemos estado creciendo en algunas tiendas de abarrotes también eh, Ah, sí, ya. Sí, por ahí, ahí aparecen y dicen, "Ah, ya lo vimos por ahí ya, ya ay que qué padre. Y como dicen nos dijeron, "Ya son famosos." Bueno, no, <risas> han la oportunidad de, de estar ahí y, y bueno, pues ha, ha tenido ¿Y de precio más eh, o menos? El, el precio estamos muy Un aproximado de, en entre, tienda. Sí, en tienda estamos hablando de de 65 pesos y uh -huh. 68 pesos la quincena. Nosotros manejamos quincenas. Eh, sí. El huevo viene en un empaque muy muy característico, prácticamente natural, Muy bonito, sí. Muy, muy natural, o sea, que es prácticamente composteable. Una vez nos dijeron, platicando la historia del empaque, nos dijeron, oye, ¿qué no puedes hacer un empaque más bonito? Y los mismos jóvenes nos dijeron, mira, no nos interesa el empaque. Claro que in, no. Nos interesa lo que lleva adentro, Por supuesto. Y también el sentido de responsabilidad ambiental. ¿Sí? Esa parte también eh, la, la estamos utilizando, también queremos ser congruentes con, con Claro, que sea como el paquete completo, ¿no? Sí. O sea, las cuido a ellas, pero también cuido el piso el, donde, el donde ah, sí, están. Nosotros venimos que producimos fertilizante orgánico de, de lombriz, Entonces, pues somos muy orgánicos. Claro, no pues de... chicos, nosotros también distribuimos huevos, de... no nos parecemos a esos grandes distribuidores de carnicerías, pero si alguien eh, quiere probar o algo, nos dice y con todo el gusto del mundo, se los hacemos Obligado. llegar. Ahora sí, Gustavo, tiempo de cederle la, ver, los micrófonos a Patti. ¿Por qué a Patti? Porque Patti es... Han visto esta película de Pollitos en Fuga. Ah, ese ese amor que se muestra en esa película, ese amor es el que tiene Patti. Pero antes de platicar con ella, vamos a ir a una canción más. Lo vamos a hacer de emoción y luego vamos a, a regresar. Vamos a escuchar, Carlos, por favor, una canción que es de Los Corraleros del Majahual. La canción se llama Para Mí, eh, Los Corraleros es un, un conjunto de música tropical colombiana creada en el 62 por iniciativa de Antonio Fuentes, un empresario musical y dueño de la casa disquera Discos Fuentes, así se llama, ellos fueron impulsores de la música costeña, así que por favor Carlos, nuestra segunda canción del día. Aaaaaaay! Aaaaaaay! que yo he sufrido no te alejarás y me echarás al olvido si tú lo mucho que yo he sufrido no te alejará y me echarás al olvido será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar la vida da muchas vueltas y te juro que un día serás para mí serás para mí para mi, para mí te juro que un día serás para mí para mí mí te juro que un día serás para mí la verdad es que yo a ti te quiero mucho pero si no te decides no sé dónde iré a parar y quiero que me des aliento del tuyo para tenerte cerquita y tu cariño disfrutar la verdad es que yo a ti te quiero mucho pero si no te decides no sé dónde iré a parar Y quiero que me des del tuyo para tenete cerquita y tu cariño disfrutar Te juro con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 Eso es amanecer en un rancho, chicos. <risa> ¿Alguien ha amanecido en algún rancho alguna vez? Yo creo que ya hay muchas generaciones que ya no, ¿verdad? Carlos, ¿sí? sí, Carlos, es amanecido. Oh, ¿A poco no es todo bonito eso cuando el gallo canta a las 5 de la mañana y tú no? <risa> a ver, chicos, pues vamos a seguir platicando con Patti. Yo decía, Patti es la parte tierna, la parte bonita. De hecho, ahí en la, en la página y en, y en su muro personal de Facebook, ella siempre anda compartiendo ahí sus tardes con las gallinas. ¿Cierto, Patti? Así es. Arrímate al micrófono, por favor. Y necesito que nos platiques... ¿Cómo es una gallina? Y, y no me estoy refiriendo a, a físicamente, ¿no? Todos sabemos que tiene dos patas y alas y todo esto. Pero, ¿cómo es una gallina? ¿Cómo te relacionas tú con una gallina? Porque tu relación con ellas va mucho más allá de saber que tienes que llegar a quitar un huevo. Así es. Mira, yo tengo la fortuna de relacionarme con las gallinas que tenemos desde que llegan, que llegan con un día de vida. ¡Oh! Y este año también... Este, Encubamos huevo de nuestras mismas gallinas, así que las vi ya desde, na, desde nacer. ¡Ah, oh, qué emoción! Es muy padre es muy bonito, yo soy muy gritona, aunque aquí no va a aparecer. <risa> aquí Entonces, es toda tierna sí. ella. A Gus ya le quitamos el micrófono. <risa> Entonces, cuando llegaron las primeras gallinas, que venían desde Chiapas y llegaban con un día y yo me asomaba y decía, hola, ¿cómo están? Y mi marido, no, por favor, no les hables así. Y yo, tienen que acostumbrarse a mi voz. Claro. La que va a entrar y las va a conocer soy yo. Entonces, al principio, obviamente, todas corrían. ¡Ah! Eh, me dejaban así como que el campo abierto y esta quién es, pero poco a poco, al contrario, se fueron arrimando a picarme los tenis, a subirse a mis tenis. Entonces, Ajá. es algo muy, muy bonito. Ay, qué emoción. A ver, qué tan emocionante cuando, de las que mencionas que dices que nacen desde huevo con ustedes, ¿tú sí. las ves cuando quebran el huevo? Sí. ¿Y qué se siente ahí el nervio, la emoción de, de que va a salir? Sí, totalmente es la emoción porque yo nunca la había visto. O sea, Ajá. lo ves en video, a lo mejor lo ves en película, pero nunca lo había vivido. Sí, no es lo mismo. Entonces, sí es increíble ver cómo se va tronando el huevo, se puede decir, desde adentro. Ajá. Y ves que sale así como que la primer plumita y que salen húmedos. Tú dices, ¿por qué está mojado el pollo? Y me digo, pues, ¿por qué? Porque está dentro de un cascarón. Uh -huh. Entonces, es algo impresionante que te motiva. Todavía que tratarlas cada vez mejor. Oye, ¿y de ahí qué sigue? ¿Las tienes que agarrar? ¿Las tienes que cambiar de lugar? Tienen o? que quebrar completamente el cascarón. Están dentro de una incubadora. Ajá. Entonces, las bajamos a la planta baja, se puede decir, uh -huh. mientras se quebran todos los demás huevos que hay, porque es una charola con varios huevos. Ajá. Entonces, van poco a poquito. Entonces, lo que hacemos es las que ya salieron Las tomamos, las ponemos abajo, porque como están también húmedas, uh -huh. el calor de la misma incubadora nos ayuda a que salgan ya secas. Ah, o sea, nacen en una incubadora, sí. no nacen con su mamá. No. Ah, ok, ok, vamos no, no, bien. No. Sí, sí se las quitamos los huevitos a las gallinas. No, está bien, supongo que es lo correcto, ¿no? Sí. Ok, y ya de ahí, ¿ya abrieron cascarón, ya están afuera y...? Pues ahí empieza, empieza todo su hábitat de ellas, que empiezas a ver cómo empiezan a picar, como el bebé a mamar. ¿En mamá, serio? ¿se ¿Así decir? inmediato? Sí, ellas empiezan a picar, empiezan a abrir las alitas, pues para secarse, a moverse en horas, en horas. En horas. O sea, al principio no se mueven, quedan así como acostaditas húmedas, Ajá. pero poco a poquito ves cómo se empiezan a parar, cómo empiezan a abrir sus alitas, cómo empiezan a picar y a la hora ya están caminando. Ay, caramba. O sea, corriendo casi casi una tras otra. Ay, qué emocionante. Sí, sí, sí, sí. Ay, sí, tenemos que ir a conocer sí, eso. Por favor, Ay, vayan. sí. Oye, Pati, ¿y ya por ejemplo de ahí que tú, bueno, me acuerdo que tú alguna vez nos comentaste que tú les das primero o les ayudas a comer, ¿no? Cuando son así de bebés. Ellas desde a la hora, ellas, a este, antes de que nazcan, de Ajá. hecho su espacio ya está limpio, está Ajá. esterilizado y hay charolas de comida ajá entonces las ponemos y ellas en cuanto empiezan a caminar lo primero que hacen es introducirse a la charola y picar ¡Guau! O sea, En su instinto. Sí, completamente en su instinto y al ver a una, pues va a la segunda, va a la tercera, y dice, bueno, ¿a dónde fue? Y empiezan a hacer su grupito, sus bolitas y ellas empiezan a comer y a tomar agua. Oye, o sea, que también se hacen así como su grupo. Ay, no, con esta no, hay, sí, con esta sí, no ¿en creo, serio? Sí, o sea, incluso cuando están pastoreando, tú ves su grupo... Uh -huh. Y a lo mejor dices, no las identifico. No, sí las identificas, porque diario las ves. Ajá. Entonces dicen, estas son las que hacen esta vagancia, estas son las que hacen. rayo esta... que es guapo. Sí. Ah. Aderido, Oye, esa es otra cosa. Yo sé que tú les nombras, les tú, tú los bautizas, ¿verdad? A ver, platícanos, qué, ¿qué tienes ahí? Bueno, el primero que se me ocurrió fue porque todas las gallinas estaban rojas. Entonces Ajá. había unas más claritas, tipo beige. Ajá. Entonces yo les decía a mis güeritas, Ah. que eran nada más tres, entonces ahí empezaron las güeritas, y hay algunas que tienden a, a tener un poco de menos plumas, entonces pues, le ponía mi pelona, Ajá. y así empezaba. Y la que más has querido que dices, ¡ay, esta me encanta! <risa> es así como para irme a dormir con ella. Sí, que de hecho la tuvimos en nuestra casa y en ¡Ah! En y serio? Nuestros perros y era Ruperta. se, se, se sentía perro, no. Se sentía perros, a Ruperta, a Oye, era, o sea, ya falleció? Sí, desgraciadamente sufrió un accidente de de un chico que nos ayuda, no la vio y la atropelló. ¿Cómo crees? Sí, yo llegué en la noche y luego, luego ¿dónde está mi Ruperta? Porque no lo vas a creer, pero se iba hasta el cancel con los tres perros a recibirnos, <risa> sí. o sea, era un amor, oye, ¿ves Solo por qué? Porque, porque yo digo que Pollitos en Fuga <risa> es que realmente uno acá dices, ay, o sea, ¿qué va a sentir una gallina, no? si del perro dices ay, ¿qué siente el perro? o, o crees que solamente los perros y los gatos sienten no. ese cariño, una gallina un pajarito, un o un pajarito tienen ese sentimiento, yo sí. no sé cómo es que ellos lo desarrollen, pero obviamente si ella se iba hasta el cancel pues ella sentía que era parte de los perros, ¿no? y que tenía es. que estar ahí esperando a que <risa> llegaran o que, o que lleguen se sube a la canasta para que la saque. La, la, ay la chiquita la, como, ¿sí? ¿y alguien ocupó ya su lugar o, o no? sí, lo, lo intentaron, pero por lo mismo que hay más gente en la área en la que estoy yo, aparte de los perros Ajá. este para evitar accidentes mejor, si están durante el día conmigo, pero en la noche la llevo a su corralito Ah, y de decir, ¡uh! Sí, sí, sí. <risa> Yo quería dormir allá no, adentro. No, no creas, porque al día siguiente son las primeras que en cuanto abrimos el corral, está ahí, <risa> o como dice Gustavo, cuando estoy juntando los huevos, va y se sube a la canasta, porque sabe que esa canasta va a salir. ¡Ah, muchacha! Oye, lo tienen salió? bien planeado. En la mañana que llegue yo me subo a la canasta y soy libre. Así ¡Qué es. increíble, Pati! Oye, a ver, y por ejemplo, cuando se enferman, ¿cómo es el proceso cuando están enfermas? ¿Qué, qué haces? O, ¿O qué hacen? Eh, ¿O se espera? ¿Llamas un médico? ¿Ahí qué haces? Es que prácticamente no tienen. No, prácticamente no tenemos eh, animales enfermos, o así que o, ah, se, no o se enferman para morir o, o práctica, nunca se enferman. O sea, es por eso notamos el concepto de gallinas felices. Me dice, "¿Cómo es que sabes que están felices?" Pues tráiganme al psicólogo de gallinas, Juan, una gallina, <risa> si gallina. hay psicólogo de perros, si, hay psicólogo, si, psicólogo si una, de gallinas. Si gallina está en producción, se mueve, camina, vive. O sea, esa, vamos, está en bienestar, se, se nota, se refleja en su estado de producción. Claro. Y mientras no ocurre, ocurre algo diferente, pues no sabemos que le esté pasando. Pero ah, realmente okay. no, no hemos tenido así, es un detalle que se La sí experiencia. Comenten, no, ¿No genial? No, de hecho, la crianza son muy pocos animales por ahí que sí tenemos algunas que otras bajas igual. Este, un porcentaje mínimo, uh -huh. realmente el mínimo. Ahora sí que de enfermedades o medias enfermedades no tenemos. O se mueren o... O siguen o, o sanas. Sí, o sí Oye, Pati, a ver, ¿y, ¿y cómo es? Bueno, ya sabemos, todas están sanas, perfecto. ¿Cómo sabes, porque esa es una cosa que a mí me encanta, ¿cómo sabes cuando ya van a poner un huevo? ¿Qué hace una gallina durante el día? Dime, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo las ves tú que, que andan ahí platicando unas con otras? Bueno, por lo regular, cuando la gallina va a poner el huevo, que Ajá. estas gallinas que tenemos más o menos lo ponen entre 8 y 11 de la mañana. La mayoría... ¡Ah, tienen hasta su hora! Sí. Dios. la mayoría ya después, más o menos, la postura termina entre las 3 de la tarde, pero ya es menos, pero la mayoría uh -huh. la ponen entre esa hora. Por lo regular se meten a los nidos. Ajá. O sea, tú ves todos los nidos y afuera de los nidos lleno de las gallinas. Ajá. Entonces es porque sabes que ya van a poner su huevo. Ah, ok. ¿Y terminan de poner huevo y...? Terminan de poner huevo y se van a lo que estaban haciendo. Al chisme ah, otra al chisme, vez. a no comer, qué, a tomar agua. No oye, es que yo me acuerdo que alguna vez nos dijiste, o sea, que, que se escucha como como mucho cuando dices, ya van a poner huevo, y luego un silencio tremendo, ¿no? Porque están ellas en, en su asunto de sacar el huevito, y, y ya después regresan así a platicar. Dice Gustavo, no sabemos qué platican, pero seguramente algo porque todo el día hacen ruido, ¿no? Así es, de hecho, sí. cuando ponen el huevo, Ajá. cacaraquean. Ajá. entonces si sí te avisan, se puede decir o entre ¿mientras ellas, está saliendo el huevo? no, una vez saliendo ah, okay. se quedan como en un poquito estado de shock Ajá. y luego ya empiezan a cacarear. oye, es que eso no es sencillo claro que no. todos los que hemos tenido hijos sabemos que eso no es fácil y y, y, y, toda, y todavía seguir platicando así quisiera yo, ¿verdad? no, habría más gente de la que hay actualmente no sería eso demasiado sí. qué emoción, Pati a ver, ¿y tú te levantas a qué hora del día? Bueno, empezamos con ellas a las 8 de la mañana. Se les empieza a dar su alimento a las 8 de la mañana, uh -huh. que están ellas dentro del corral. Y más o menos a las 10 que sabemos que ya la mayoría comió, uh -huh. es cuando abrimos los corrales para que pastoreen. ¿Y qué haces? ¿Les quitas otra vez el alimento? No, ¿se el les alimento deja? se queda porque de hecho abrimos la puerta y salen todas, ¿no? Como por el impulso de la noche y demás. Uh -huh. Pero se van metiendo, se van metiendo a tomar sí. agua, a poner su huevo, uh -huh. a comer, a quedarse ahí. Pero, pero hace okay. también un poquito de comportamientos prodalisa porque hace el grupito se salen al chisme, uh -huh. y luego se mete ese grupito como al chisme, ponen su huevo y luego se regresan otra vez hacia afuera, digo. <risa> <risa> Ay, qué genial. Pleitos entre ellas? Sí, por, sí lo el gallo. Ah, sí? sí. Sí, lo que pasa es que es, es chistoso porque también al la me decía, son 12 gallinas para un gallo. Y yo Pues sí, caminan 12 o 13 gallinas atrás de un gallo. Yo las primeras días hasta las contaba y decía, nah, no. Ah, claro que no. no, no es cierto. <risa> no, no, mira, mira eso como Y sí, fíjate que sí, hay grupitos de 12, 13 gallinas, 10, Ajá. atrás de un gallo. Qué chistoso. Pero más, hay, siempre hay una gallina que se quiere ir con otro gallo y ahí empiezan los problemas. O sea, le gusta el del otro grupo. Y las gallinas del otro grupo dicen que, hola, ¿a yo, dónde? Ya tú no eres de aquí, no eres yo, bienvenida. ¡Ay, qué genial! A ver, maestro, pregunte algo, yo estoy maravillada. Bueno, lo que pasa es que también, es bueno, aquí es el ciclo natural de, de las gallinas, ¿no? Porque una de las cosas, yo pienso por las que no se enferman, porque Gustavo no me dejará mentir, estas gallinas sí duermen, a comparación de las, de las sí. gallinas que les ponen en el foco para romperles el ciclo circadiano y no puedan dormir. Entonces, estas gallinas... Como duermen, no están estresadas y pues se regeneran y es muy difícil que se enfermen. Bueno, de, de hecho una de las condiciones que se tienen que hacer es que mínimo, mínimo tienen que descansar ocho horas continuas. Eh, de hecho, están dormidas y están arriba sobre los percheros, pero como, como que siguen platicando, uh -huh. ah, dormidas, uh -huh. eh, eh, siguen ellas pero, ahí, bueno, o sea, no sé qué la plática, <ríe> qué, qué dirán, este, sí es sí, muy importante su descanso, ahora, por otro lado, también es importante la parte, ahorita que lo menciono, la parte de luz, porque necesitamos que estimule la retina en la, en la gallina, Y esto estimula a la misma gallina para la producción de huevos uh -huh. Una gallina, ahora también es una cuestión que quiero comentar Una gallina pone un huevo cada, estamos hablando cada 25, 26 horas uh -huh. Entonces, nomás uno Por favor, no más uno, porque hay gente que nos ha comentado, ¿y cuántos huevos pone una gallina al día? Oye, no es no es una caguama. No, no, no. pobrecillas. No, pero por eso, acláralo. Entonces, no existe la forma de que digas, van a poner dos, van a poner tres, cuatro. No, no existe ninguna gallina. Eh, el día que lo descubran eso, bueno, sería noticia a nivel mundial, mm. pero no, no ocurre así como mucha gente puede pensar Ajá. eso. Pero sí, es muy importante la parte de los... Bueno, lo que pasa es que también de repente a lo mejor las películas te, te dicen donde la gallina se levanta y hay seis huevos ahí en el, en el nido, ¿no? Entonces nos quedamos con la idea que ponen muchos. Es que sí puede de pasar, es lo que te comentaba. O sea, puedes encontrar tú hasta seis gallinas en un nido, uh -huh. aunque haya nidos vacíos. Uh -huh. Es No sé si sientan un algo de protección uh -huh. al saber que su huevo no va a estar solo. Entonces hemos ah. encontrado hasta 18 huevos ¡Oh! en un nido. ¿En serio? Hasta 18 hay, hay Así como de quítate, así, comadre, sigo yo. Exactamente. ¡Órale! Hay, hay, hay, hay, hay preferencias de nidos. De repente les gustan ¿Ah, los ¿sí? nidos de la parte más arriba o de las orillas de, de, del, del módulo de nidos. Y no entiendes, si aquí hay tanto lugar aquí en medio, ¿por qué <risas> tienen que estar todos ahí? Estítulo, Todas juntas, Pero qué emoción. Lo, lo, lo, lo, lo uno es, vas observando, tiene muchas diversiones. Eh. Estar ahí con las gallinas tiene diversiones si aprendes a observar. Otro detalle a comentar un poquito son los baños de sol, eh, que dices, esta gallina sospecho que está muerta, no, está tirada abriendo las alas tomando un baño de sol. ¿Cómo crees? un baño de arena, así como que le acomoda y con eso se quitan algún animalito o algo que pudiera tener, porque de, de hecho no vemos lagorupos o algo. No hay. No, no hay porque lo, lo tienen en limpieza pero un día estaba mi hijo ahí viéndolas porque estaba en una arena, uh -huh. pasaba una gallina en un rollito, dándose su baño de arena, llegaba otra gallina, la recorría y se daba su baño de arena, y luego la, la otra, le empezó a soltar la carcajada, ¿qué está pasando? <risa> ¿Sí? ¿quién las organiza? Exactamente, ¿quién fue? Es, es que, ¿sabes que Creo que eso es como lo genial, a mí me encanta desde que nos conocimos, Pati, me fascina sí. cómo nos platicas eso, y ver tus fotos cuando pones que estás sentada, Ahí que tú pones que eres la mamá de las gallinas. O sea, literal, tienes a todas ahí alrededor. Y yo creo que como todo ser humano, haces química con ellas. Porque si no hicieras esa química, pues no se iban contigo. O sea, cumplirían con su función, que es poner un huevo, pero hasta ahí, ¿no? Y están contentas contigo. Yo supongo que... Estábamos platicando con una amiga donde ella me decía que, por ejemplo, para las plantas ya hubo estudios donde dice que una planta ya sabe, si tú no estás en casa, si te vas varios días, una planta ya sabe si la estás regando tú, la que siempre le echas agua, o está la mano de otra persona... Esa planta sabe si tú estás triste, si te duele algo, si estás enfermo. Entonces, si las plantas que están en una maceta ahí, que no se mueven, ahora imagínate las gallinas. Así es. Las gallinas yo creo que te reconocen de, de verte, Está ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Viene de buenas, vámonos todas. Viene de malas, sí. todas para el otro sí. lado, ¿no? Así <risa> ¿Vale? pues, sí o sea, es, gustó, definitivamente. Bastante. Sí, sí, simplemente lo que te comentaba desde chiquitas, que ahorita tenemos unas que tienen aproximadamente mes y medio, sí, sí, sí, entonces te decía, al principio yo llego y le digo, hola guapas, ¿cómo están? Y el corredero, ¿no? Ahora llego y le digo, hola guapas, ¿cómo están? Y todas a la puerta. Entonces oh, ya desde ahí chiquitas. digo, ya identifican mi voz, ya me identifican a mí, ¿Sí? vamos bien. Pues es que tienen que, porque sí. es parte de su rutina, ¿no? Ni modo que llegues así como de puntitas y que nadie haga ruido. Pues no, todo tiene que ser normal, ¿no? Ahí sí. viven. Pues qué genial, maestro. ¿Algo más que no. guste preguntar? ¿Quedaron resueltas todas sus dudas? Bastante. <risa> ¿Algo más, chicos, que deseen agregar? Pues invitarlos a que visiten nuestras páginas en Facebook. Vuélvelos a decir, Pati. Facebook 4000 pas orgánicos, Instagram 4 cuatro... no, huevos 4000 pas. Ay, no fui yo. ¿Algo más, Gustavo? Sí, y también nuestros productos de lombricultura. Ah, eh, sí, también. también. Eh, ya eh, no nos alcanzó. Un eh, poquito, pero también en la página en Facebook, eh, 4 mil pasos orgánicos. Y también, pues bueno, también tenemos una, una página en venta, plantaria.mx. Uh -huh. Ahí pueden eh, también encontrar nuestros productos con envíos a toda la República. Eh, Sin, Vamos, problema. sin problema qué importante consumir lo local, qué importante darnos oportunidad entre nosotros eh, qué importante conocernos y saber lo que hacemos entre personas, de repente alguien a lo mejor anda buscando Eh, algo de, de, de lombrices, y bueno se va con los grandes productores, es que alguien me lo recomendó, y quizá no sabe que lo tiene ahí cerquita, ¿no? a media hora, y que tú puedes ir y explicarle y decirle qué es lo que más le conviene no, no sé cómo se maneje, pero a veces no sabemos y preferimos pagar algo carísimo porque es de cierta marca, porque tiene esto, pero no conoces a tu productor local. Entonces, hay que darnos oportunidad, chicos, de consumir lo local, de, de realmente hacer estas redes, de buscarnos, de conocernos. Y qué padre que, bueno, el maestro y yo somos eh, muy... Eh, pedidores, muy fans de esto, de que a quien le vamos a comprar lo podamos conocer, que no lleguemos a un, a un estante y de ahí tomes el producto, sino que sepas quién lo está produciendo, ¿no? Porque eso ya te da un beneficio extra. Entonces, pues, les agradecemos muchísimo, el maestro va a despedirse y va a decir la can última canción. No, bueno, <risa> sí, <risa> sí, pero también sí. importante, ahorita me hiciste recordar, eh, a mí me gusta ver mucho la televisión alemana para América Latina, que es la Dolce VL, no sé si la, la, la han visto, y eh, saca unos, bueno, para mí la televisión alemana es, es del Estado y es la mejor del mundo, ¿no? porque sus, sus reportajes son tremendos, entonces estaba viendo un reportaje donde ellos están, llegaron a la conclusión que la inversión en el futuro tienes que invertir en los alimentos de calidad, más que, más que comprarte un coche Mercedes-Benz, no, tienes que invertir, Aunque te cueste más caro, pero que tú sepas que ese alimento es de calidad, ahí tienes que invertir tu dinero. Es la salud. Porque estás invirtiendo en ti. Sí, así es. En esta parte, pues, puedo también concluir, además de agradecerles por la invitación. Un placer. De que somos lo que comemos. Sí. Entonces, pues, tenemos que estar alimentando nuestro cuerpo todos los días y tener cuidado con lo, con lo Fíjate, algo súper chistoso. Yo... yo me acuerdo la primera vez que yo anuncié que, que nosotros vendíamos el huevo a ustedes, eh, alguien me dijo, oye, pero por qué tan caro? O sea, qué, qué les pasa, ¿Se, se pasan, se cuelgan, que porque es orgánico. Y, bueno, y le digo a Beto, es chistoso porque la gente va a la tienda y no se fija cuánto le cuesta una Coca-Cola, unas galletas, una cajetilla de cigarros y ahí no ponen pero ah, pero para un 15 huevos que quizá te duren, ¿qué? Te comes dos diarios, te duran una semana. O sea, eso se te hace carísimo y te está nutriendo. Y a eso sí le pones pero. Pero a irte a, a, a la tienda a malgastar, porque cuando tú entras a una tienda y con todo el respeto a las tiendas de abarrotes, pero la mayoría de productos que hay ahí no te alimentan. Entonces hay que cambiar ese chip Y hay que decir, no, si sí vale la pena, voy a comprar alimentos que realmente sé que están. Bien hechos. Sigue siendo, aquí en esto podría agregar en la parte de economía, sigue siendo el alimento más barato que existe y completo. Te puedo decir, por ejemplo, en forma general, que alrededor de 90 pesos. Así que hablamos hablamos de huevo, más tortillas, eh, eh, una parte de aceite, una salsita incluido y demás. Ay, una Prá salsita eh, martajada. Este, <risas> eh, y parte de leche. Estamos hablando alrededor de 100 pesos prácticamente con Eh, de 5 a 7 personas, no existe ningún otro alimento más barato uh -huh. y sano y equilibrado con lo, con lo que pueda sí. hacer para, para comentarlo. Entonces, ¿de qué manera? También concluir de que, de que no todo es economía, sino también satisfacción personal. Eh, nosotros al principio pensábamos que a lo mejor en, en zonas de más alto O, o poder económico lo podían consumir Nos equivocamos en, en todas las áreas, personas este lo consumen Incluso nos dicen Es que este sí amarra o sea, <risa> <risa> sí. Exactamente. sí Pues bueno. Pati, ¿algo ya para terminar? Muchísimas gracias por la invitación Y esperamos que sigan consumiendo huevo de rancho 4000 mil claro que sí chicos consuman productos naturales sí, fíjense que sí, vamos a seguir con esto eh, repetimos quien por, me, por medio de nosotros si alguien gusta, estamos en la mejor disposición y pues eh, vamos a, a chiquear a Gustavo en especial con la última canción, porque ¿la, ¿la canta quién, Carlos? ¿Mariana qué? ya no me escuchó pero bueno A Mariana Seoane, junto con la sonora Dinamita, y es un mujerón. Vamos a poner la canción de escándalo. Los esperamos el siguiente martes. Hoy es martes. Eh, gracias por prestarnos sus oídos. Gracias por hacer este tipo de programas posible. ¿Sí, maestro? Gracias. Gracias, dice el maestro. Vamos a bailar. Gracias, Carlos. <risa> või et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 preocupada de tu lado no me voy a separar pienso diferente no vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar